Y mientras ustedes lo buscan, quisiera agradecer al Señor por eh, el grupo de jóvenes que cada año se preparan para eh, darles una muestra de cariño a las madres. Eh, gracias, jóvenes, por su esfuerzo. Ellos el día de hoy se quedaron aquí, eh, no fueron a comer a casa y estaban sacrificando ese tiempo para preparar el lugar donde ustedes van a poder comer y, y gracias. También agradecemos a los varones que invierten y dan de sus recursos para que las mujeres puedan tener un buen plato de comida, un buen rico eh, y rico plato de comida y también a, a los hermanos que los preparan, hermano Barajas, este año, Eh, quiso apoyar el ministerio y gracias hermanos y hermanos a los hermanos que han estado organizando, preparando todo, gracias, muchas gracias en verdad, eh, es una bendición contar con una iglesia que se diversifica en, la, en el trabajo, eh, ese concepto del perroteo de 20% de la iglesia hace lo que 80% consume, creo que Por la gracia de Dios ha ido cambiando y ahora hay muchos más que están integrados. Una hermana me decía, gracias a Dios ya no estoy en todo lo que antes tenía que estar y ahora otros están asumiendo responsabilidades y gloria a Dios por eso. Y usted puede ser parte también de eso. Acérquese con los diáconos y dígale, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo servir? Eh, es necesario que la iglesia también se involucre y usted puede hacerlo.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 Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Oremos, Dios, gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder venir a tu casa y tomar este tiempo para reconocer que tú eres el que mereces gloria, en toda bondad y toda manifestación de gracia que nos has dado. Ruego Dios que esta tarde tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y hacernos ver que es solamente tu gracia la que nos ha dado y ha dado a las madres y a los padres la bendición de la procreación. Pero ruego Dios que al final de este sermón podamos entender que la procreación que tú diseñaste desde la eternidad es una procreación que trae trae una generación para la eternidad. Y Dios usa este tiempo para animar los corazones de las madres aquí, de los padres aquí que tienen hijos biológicos. Pero ruego también que tú uses esta palabra para animar los corazones de aquellos padres, hermanos, madres solteras, mujeres que por alguna razón viven solas, que ellas puedan entender y cada uno de los que estamos aquí podamos entender que el llamado tuyo es a la procreación. No solamente biológica, sino una procreación espiritual para la gloria de tu nombre. Usa este tiempo y permite que tu palabra sea expuesta única y exclusivamente en Cristo Jesús. Amén y Amén. Este mes es bastante, bastante singular. La, las empresas comienzan a promover este mes para que la venta fuerte del Día de las Madres comience a producir un deseo en las personas. Hace poco tiempo venía mi esposa y yo caminando, eh, viajando en el carro y vimos un panorámico que decía, mayo tiene un solo día y estaba una Mujer sentada al lado de otras dos mujeres y decía, mayo es, tiene un solo día, el nuestro. Y es que la verdad, el mes de mayo, muchas veces nosotros lo pensamos como el mes del día de las madres. Y todo se centra en el día de las madres. Y creo que es algo bueno reconocer a las madres por esa bendición de ser madres, por el amor singular que tiene la madre para con sus hijos, eso es bueno. Pero lamentablemente creo que toda esta vorágine de mercadotecnia y de sentimientos y deseos han hecho que la mujer comience a tener un lugar que no le corresponde tener. Lamentablemente nuestro corazón egoísta tanto de padres como de madres comienzan a colocarse en un trono que no merecemos tener. ¿Y por qué digo esto? Porque la maternidad no es algo que usted decidió tener. La maternidad no es un don que usted obtuvo por algún mérito propio. La maternidad es un regalo de Dios. Desde el principio nosotros encontramos que Dios hizo a un hombre y a una mujer. Y al hombre y a la mujer los hizo con un propósito. Y en estos versículos que acabamos de leer, vemos cómo encierra Moisés en la descripción de este primer capítulo donde hace un resumen de todo Génesis. Pero dice cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Es que ellos pudieran tener una generación. Y esa generación que Dios había diseñado para este esta pareja era una generación eterna. Era una generación eterna. Los hijos de Adán y los hijos de Eva, antes de Génesis 3, tenían una vida eterna. Dios le había dado a Eva el privilegio de la maternidad para crear una generación que trajera gloria al eterno Dios. Y así es que encontramos Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la tierra, en los peces del mar, perdón, no hay peces en la tierra, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito entonces de Dios era que estas personas y su generación fueran los virreyes, fueran los representantes de Dios en esta tierra. Pero inmediatamente nosotros en el capítulo 3 encontramos la caída del hombre. Y en esta caída vemos la historia de la mujer y del hombre, y cabe mencionar algo que los comentaristas usan con frecuencia, es que Eva no recibió la instrucción de no comer del árbol. Así que un movimiento feminista cristiano habla y promueve que no era culpa de Eva haber comido de este fruto. Pero la verdad es que Eva sabía que ella no podía comer del fruto aun cuando la dirección y la instrucción no había sido dada específicamente a ella porque ella no era la líder de este, esta relación. Ella recibió la instrucción a través de su esposo. Así que ella fue y comió y de allí se vino toda una decad decadencia. Pero inmediatamente en el capítulo 3, versículo 15 en adelante. Encontramos lo que muchos han denominado el protoevangelio. La primera ocasión que se menciona el evangelio es en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer.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 La primera mención que Dios hace referente a cómo el ser humano será librado de esa condenación que vino por el pecado del hombre. Tanto Adán como Eva comieron del fruto y fueron condenados. Tenían que haber muerto, pero la gracia de Dios operó para que ellos no murieran. No solamente deberían morir espiritualmente, sino que deberían morir físicamente, pero Dios en su gracia, les dio la oportunidad de vivir físicamente para entender cómo la gracia de Dios iba a obrar a través de la simiente de la mujer. Y cuando el Señor habla a esta pareja y le habla específicamente a la serpiente, le dice, hay algo que la mujer va a dar que va a producir un golpe mortal en tu vida. Le dice a la serpiente. ¿Y qué es lo que la mujer va a dar, que va a dar golpe mortal a la serpiente? ¿Qué es? Simiente. ¿Qué es simiente? Descendencia. ¿Y cómo viene la descendencia? A través de la maternidad. No hay descendencia si no hay maternidad. Y Dios dice, lo que yo había diseñado desde la eternidad y se los había dado a ustedes para que disfrutaran, ahora yo lo voy a seguir usando para traer la redención a tu propia vida, Eva, a tu propia vida, Adán. Pero va a ser a través de la maternidad que esa simiente va a llegar y esa simiente traerá el golpe mortal a la simiente de la serpiente. Y en medio de este contexto, quisiera que usted fuera a Génesis capítulo 5. Y el versículo 29, han pasado ya algunas descendencias. Para el capítulo 5, nosotros ya encontramos a una larga descendencia. Y estamos llegando ya a la historia de Noé. Y en el capítulo 5... Versículo 29, encontramos aquí al padre de Noé, al padre de Noé, por lo menos han pasado diez generaciones, diez generaciones. Y saben los descendientes de sed que vendría una generación a través de la maternidad. Y esa era la, la, la forma, el medio de gracia que había establecido Dios para traer redención. Y mire cuáles son las palabras que utiliza Lamec. versículo 28 y 29. Vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo. Y llamó su nombre que, diciendo... Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová... ¿Qué? ¿Qué estaba viendo entonces Lamec en la vida de Noé? Génesis capítulo 2, versículo 15. Era a través de la descendencia de la mujer. Los hijos que traería la mujer era el medio que Dios había diseñado para qué la tierra que había sido maldecida por Satanás, tuviera ese golpe mortal. Y el anhelo de todas aquellas generaciones era que venga el Mesías. Que venga el Mesías. ¿Y cómo vendría el Mesías? A través de la maternidad. Hermanas que están aquí, Dios les dio el privilegio de la maternidad. Porque es un diseño divino desde la eternidad. Hermanas, Dios les dio el privilegio de la maternidad porque es un diseño divino desde la eternidad. El mes de mayo no les debe recordar solamente que es el día de las madres, sino que es un privilegio que Dios me dio desde la eternidad para la eternidad. La maternidad no se centra en usted. La maternidad no es su maternidad. Es un don de Dios para la eternidad. Quiera Dios usar estas palabras para que usted pueda aquilatar esta verdad. Y decir este es un privilegio que Dios me ha dado para la eternidad. Para la eternidad después de esto de la MED que encontramos en el capítulo 11 inmediatamente, la descendencia de Sem. Después que Noé recibe el pacto y, y viene el diluvio, Noé cae en pecado. No, no fue aquel que iba a librar al mundo de la maldición del pecado. Por el que en el capítulo capítulo 9, versículo 18, encontramos a Noé, ebrio, cayendo en el pecado. Pero Dios levanta a una generación de, de su generación, la generación y la descendencia de C. Y ahí en el capítulo 11, versículos 10 al 26, encontramos C. Cómo esta generación, la generación de Sem, es la generación, su descendencia, es la generación de donde viene, ¿quién? Abraham. Abraham. Abraham es descendiente de Sem. Y encontramos entonces que esta generación después de Sem, es la que Dios va a proteger y va a preservar y va a traer a Abraham. Cuando llegamos a Abraham y vemos cómo Dios había prometido de tu simiente, voy a traer una generación, un hombre que va a traer un golpe mortal a la serpiente. Pero cuando llegamos a la historia de Abraham, nos encontramos con una dificultad. ¿Cuál es? Abraham toma una mujer que es estéril. ¿Dónde está la generación que tú habías prometido desde Génesis Génesis 3? ¿Dónde está la generación? No hay generación. Y Abraham usa mecanismos y estrategias y planea algunas algunos atajos para ayudar a Dios y cumplir los propósitos que Dios había dado en Génesis 3, versículo 15. Y él dice, si Dios no me lo da con Sara, pues me lo tiene que dar con alguien más. Pero no era el plan de Dios. La, la bendición que Dios le había dado a Abraham, porque había dado la bendición desde Génesis 3, versículo 15, fue una bendición que él iba a cumplir, Porque Él lo había prometido. Hermanos, la generación para la eternidad es algo que Dios va a hacer con usted o sin usted. Pero Dios quiere hacerle parte a usted por su pura gracia. Dios va a levantar a una generación que traiga gloria a su nombre. Y hoy usted es parte y Dios le está haciendo parte de este proyecto eterno. Para cumplir sus propósitos eternos. Y vemos a Abraham. Que en el capítulo 26. De Génesis. Capítulo 26. Abraham. Recibe la bendición. Y se la transmite a su hijo Isaac. versículo 3 y 4.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 la bendición de Dios. El cumplimiento de esa promesa de Génesis 3.15. A través de tu simiente. Abraham no te desesperes. Te voy a dar un hijo. Y Dios trajo el hijo. A, a pesar de una mujer. Estéril. Pero ahora encontramos a Isaac. Y sabes qué pasa con Isaac. Tiene la misma situación de su padre. Y no solamente Isaac. Sino que de Isaac sale Jacob y Jacob tiene la misma situación que la de sus abuelos. Su esposa, por la que había trabajado más 14 años, no podía tener hijos. Y le decía, dame hijos o si no me muero. Sara y Raquel eran estériles y Dios tuvo que conceder misericordia a estas mujeres. Y me pregunto por qué tenían que ser estériles estas mujeres. ¿Cuál era la tendencia de una mujer que podía producir muchos hijos? Sentirse satisfecha diciendo fue por mí. Mira qué fácil, yo soy la madre de esa generación que trajo la promesa cumplida. Y Dios dijo, no, no me voy a valer de esa mujer que puede producir muchos hijos, me voy a valer de lo débil, de lo que no es, de lo que es inservible lo que es despreciable porque no quiero que nadie más tenga la preeminencia quiero yo ser el centro de la maternidad y no la madre y quisiera que pensaran por un momento en esto la promesa de dios de bendición vida y simiente se opone a la incapacidad física de las mujeres Y a la locura moral de sus maridos. Dios los bendijo a Abraham, a Sara, Isaac, a Rebeca. Con la misericordia de la maternidad. A pesar de su incapacidad. A pesar de su incapacidad y su pecado. No merecía Abraham recibir a Isaac. No lo merecía después de haber jugueteado con el pecado. No merecía Isaac ni Rebeca recibir tener ese privilegio pero Dios no se vale de lo que usted y yo merecemos se vale de mostrar su gloria a pesar que usted y yo no lo merezcamos pero madres que están aquí por favor no pienses que tú merecías el privilegio de la maternidad no lo des como algo un bien sentado o un bien merecido no lo merecías Fue la pura gracia de Dios que te dio ese privilegio. Los nacimientos en ese contexto son repetidos en el Antiguo Testamento. Raquel tenía dificultades para ser madre. Génesis 30. Y fue solo cuando Dios quiso abrir su matriz que vino José a nacer por medio de Raquel. Diez hijos antes había tenido ya Jacob con su hermana Lea y con su concubina. Y fueron tanto José como Benjamín los últimos dos hijos que Dios quiso dar a Jacob. Y a propósito, en Génesis 30, nosotros encontramos esta solicitud de Raquel. Versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, podemos leerlo. dame hijos o si no me muero. ¿Y cuál es la respuesta de Jacob? ¿Soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Raquel, yo no soy quien determino el darte hijos o quitarte hijos. Es Dios quien lo determina. Y sabe, Raquel se obsesionó tanto en tener hijos, que Dios le dio hijos. Pero ¿sabe qué le vino quitando su segundo hijo? Lo que ella tanto anhelaba y que creía que le iba a dar valor. Cuando ella se centró tanto en la maternidad, en el don de Dios y no en Dios se convirtió la maternidad en un ídolo. Y me temo que hoy la maternidad se ha convertido en un ídolo. Se ha convertido en algo prioritario en nuestras vidas, algo central en nuestras vidas, algo medular en nuestras vidas. Y no estoy diciendo que no debe ser algo principal o prioritario, estoy diciendo que eso ha quitado a Dios del primer lugar. Y eso se ha convertido en nuestro ídolo. Y Raquel tuvo que pasar por la dificultad para ser madre. La madre de Sansón era estéril. Hasta que el ángel del Señor se le apareció y le anunció que daría a luz un nazareo. Jueces capítulo 13. Ruth nos dice explícitamente que ella era estéril y ella estuvo casada con Malón durante 10 años y no tuvo hijos, Ruth capítulo 1 versículo 4 y capítulo 4 versículo 10 pero cuando se casó con vos Jehová le dio la bendición de concebir y ella fue la abuela del rey David Jehová había cerrado el vientre de Ana, pero escuchó la oración, se acordó de ella y ella pudo dar a luz a Samuel. Y nos damos cuenta en repetidas ocasiones que Dios usa lo débil, lo que no es, lo que no es. Ningún hombre puede tener la facultad de engendrar a los hijos. Es solamente Dios quien determina hacerlo. Nadie puede tener el privilegio de la maternidad a menos que Dios quiera darle el privilegio de la maternidad biológica. Pero sabe, esto nos muestra que el plan de Dios a lo largo de la historia ha sido valerse de lo que es difícil e imposible. Y llegamos a el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos un nacimiento extraordinario que no solamente se vale de una estéril, sino que ahora la maternidad va a llegar en un contexto completamente inverosímil. Nunca antes visto era bueno si sí, un milagro que un hombre y una mujer que era estéril pudiera tener un hijo y a lo largo de la historia podemos ver cómo esto se venía dando pero llegar al capítulo 1 de Mateo y ver que aquí se va a describir un milagro extraordinario pero va a ser el medio que va a llegar va a ser la maternidad este milagro ningún hombre engendró al Mesías Ningún hombre trajo al Mesías al mundo. Nadie pudo haber asegurado la línea de descendencia desde el capítulo 3 de Génesis hasta Mateo capítulo 1. Nadie, nadie pudo haberlo hecho. Nadie pudo resguardar esa descendencia. Nadie pudo hacer que esa línea fuera ininterrumpida desde Adán hasta Noé, de Sem a Abram, de abraham a Fares, de Fares a David... A través de Obed, desde David hasta el hijo de David, Jesús de Nazaret, nadie. Solamente Dios pudo supervisar la preservación de la simiente de la mujer. Y las madres dieron a luz a sus hijos, manteniendo viva esa esperanza de que a través de la maternidad vendría la descendencia de la mujer para traer redención al mundo y gloria al eterno Dios. Y quisiera decirles esto. Sin la maternidad, la trama de la Biblia no va a ninguna parte. Sin la maternidad, la trama de la Biblia no va a ninguna parte. Fue a través de la maternidad que Dios quiso cumplir su plan redentor. Hermanas. Dios las escogió a ustedes para cumplir sus propósitos eternos. No piensen en el 10 de mayo, en el regalo y en el, y ser el centro de atención. No piensen en eso. Piensen en que Dios las puso en este medio para cumplir sus propósitos eternos. Y hay alguien que sí está en el centro y no es usted es Cristo nuestro Redentor. Cristo nuestro Redentor. El protagonista de esta trama es la simiente de la mujer. Pero esta simiente de la mujer llamada Cristo nunca habría nacido para triunfar sobre el antagonista llamado Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, a menos que hubiera nacido de aquella mujer virgen llamada María así que la maternidad es el medio de gracia que Dios ha querido usar para preservar su simiente la maternidad es el medio de gracia que Dios ha escogido para preservar su simiente su simiente Y quizá hoy en día, en un mundo en el que vivimos, donde el feminismo ha tratado de colocar a la mujer en un lugar alto, lamentablemente, lamentablemente, el pecado del ser humano ha hecho ver a la mujer como si fuera menos que el hombre y la respuesta pecaminosa a eso de la mujer es no yo me voy a dar el derecho y voy a buscar colocarme donde a mí me corresponde estar y tanto uno como otro es pecado pero la verdad es que también vemos que la maternidad es la forma que dios escogió para mostrar lo débil pero para avergonzar a lo fuerte Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, nos dice este principio. Dios tomó a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios ha fundado la fortaleza. El Salmo, capítulo 8, versículo 2, nos dice que Dios ha fundado la fortaleza no de un ejército. ¿Sabe de quién ha fundado la fortaleza? De la boca de los niños y de los que maman. ¿Dónde está la fortaleza de los niños y de los que maman? ¿Qué gran ejército usted pudiera organizar para atacar al enemigo, para callar, para hacer callar al enemigo y al vengativo? Una madre no una madre puede no parecer una madre Puede no parecer un recurso militar. Pero los bebés débiles, indefensos que ella engendra. Son los recursos que Dios tiene. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Me expliqué con esto? Usted puede decir, la mamá, ¿qué puede hacer? Mira. Solamente da hijos. Esa es la simiente que Dios ha escogido para hacer callar al enemigo y al vengativo. Oh madre que tú estás allí en casa quizá diciendo yo que puedo hacer. Más que educar a estos hijos. Estás tomando lo débil para hacer callar al enemigo y al vengativo. Madres, por favor, por favor, no desprecien ser madres que formen una generación para la gloria del eterno Dios. No menosprecien su trabajo de ser madres, aunque este mundo no lo valore. Dios lo valora porque Él les ha dado ese privilegio desde la eternidad. Dios las escojó a ustedes para formar una generación que está trayendo gloria a su nombre. Madres biológicas, cuiden, oren, desgástense por la formación de sus hijos. Sé que estamos viviendo en épocas donde muchas madres tienen que trabajar y, y bendito Dios por esas madres que trabajan, que se esfuerzan Hay situaciones que lo ameritan. Pero quiero decirte, mi querida hermana, que tú no vales porque cumplas con el perfil de un trabajo secular. Tu valor como madre es poder formar a esa generación que traiga gloria al nombre del eterno Dios. Pero quisiera también dar unas palabras. mujeres que están aquí que quizá tú puedas decir hermano pero yo yo no tengo un esposo soy madre pero ya no tengo cómo tener más familia o quizá tú estás aquí casada y no has podido tener descendencia la simiente de la mujer no es solamente biológica. La simiente de la mujer que Dios ha escogido no se trata solamente de generación biológica. Tú puedes formar una generación aún con hijos que no son biológicos. Hay tanta oportunidad en nuestra iglesia de ser parte de esa formación que no es necesariamente biológica. Hay niños, hijos de padres que necesitan alguna hermana y algún hermano que les pueda acompañar en su trayecto, en su caminar como cristianos. Todas y cada una de las mujeres, déjenme decir esto con categoría y con firmeza, todas y cada una de las mujeres están llamadas a ser reproducidas de alguna manera. Muchos de ustedes han estudiado el libro de Tito, capítulo 2. Y han visto cómo Dios les ha dado a ustedes el privilegio de la reproducción. Y no estoy hablando solamente de reproducción biológica. Estoy hablando de reproducción espiritual. Es, deben ustedes recordar, no se trata solamente de cuidar a mis hijos, o si ya no están cerca a mis hijos. Se trata de traer gloria al nombre de Dios a través de una generación que sea formada la imagen de Cristo. Toda mujer, aún las que están llamadas a la soltería. El Señor en su soberana y buena voluntad le ha placido quizá no darte hijos biológicos. Pero te ha dado hijos para que nutras la vida de esos hijos espirituales a cuidar, a ayudar, a reproducirte en otros, hay miles de maneras hermanas, hay miles de maneras de vivir el diseño divino de manera práctica, de vivir el rol como mujeres, Dios te ha dado a ti el privilegio de ser creada mujer y no fue una ocurrencia de último minuto, fue el diseño que Dios estableció y te dotó de todos los recursos necesarios para atender a muchas de estas necesidades que están a tu alrededor. Nada tiene que ver ese talento y ese don que Dios te ha dado. Con el don que tenemos los hombres. Es impresionante ver cómo ustedes pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo. Pero eso no es para ti ni para sentirte satisfecha contigo misma. Es para cumplir el propósito que Dios dio en tu vida. Mi querida hermana que estás aquí. Quiero animarte a que puedas ver tu maternidad desde esta perspectiva. Dios me dio el privilegio de ser parte de este proyecto de redención para ser un medio que traiga esa simiente de la mujer, que traiga un golpe mortal al enemigo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la reproducción espiritual en nuestros propios hijos y en los hijos que quizá no son biológicos pero son nuestros hijos espirituales. ¿Has podido contemplar a un joven en el que tú o a una señorita en la que tú te puedas reproducir? Más que estar soñando con tener algo que quizá Dios no te ha querido dar en este momento, puedes pensar en lo que Dios sí quiere que hagas en este momento. Que es reproducirte en la vida de otras y de otros. Yo quisiera animar a las madres aquí. A las madres biológicas que tienen hijos, hermanas. Reflejen el carácter de Cristo en su maternidad. Reflejen el carácter de Cristo. La maternidad no es un mensaje a sus hijos acerca de ustedes. La maternidad no es un mensaje a sus hijos acerca de ustedes, sino es el mensaje a sus hijos acerca de Dios. Es a través de la maternidad biológica que ustedes tienen la oportunidad de impactar inmediatamente la vida de sus hijos. Pero por favor, no usen la maternidad para mostrarse a ustedes. Muestren el carácter de Cristo en ustedes y aquellas mujeres que están aquí que no están solteras tienen hijos son madres solteras hermanas que por alguna razón no han podido tener hijos tú no vales menos que aquellas que han tenido hijos biológicos no vales menos que aquellas que han tenido hijos biológicos. Tu valor delante de tu Redentor es el mismo. Vales lo mismo. No permitas que el engaño del pecado te haga distanciarte con tristeza y amargura. Tu valor descansa en lo que Cristo ha hecho por ti. Y tú puedes ser madre espiritual para la gloria de Dios. Y con esto quisiera animarles a inclinar su rostro y pensar por un momento